Polisona FM Vivo viviendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Zamorano. Tengo 37 años. Nací en la provincia de Mendoza, Argentina y a los 18 años me fui para para España, donde estuve viviendo y trabajando hasta mis 30 años, se puede decir, más o menos 30 años calculo. Soy fotógrafo y nomade, un nomade viajero como decimos, pero bueno, los últimos ocho años he estado viajando bastante por alrededor del mundo. Eh, ahora me encuentro en Mendoza, le estoy hablando de Mendoza, eh, en la casa de mis padres, visitándolos, un poco un poco forzada la visita. Como sabemos estamos en épocas de pandemia, así que tenía que buscar un campo base, como digo, un lugar donde estar todo este tiempo. Bueno, Barcelona es una ciudad donde Trabajé muchos años, más de una década, donde viví, donde hice grandes amigos, donde tengo unos recuerdos hermosos. Y donde, bueno, todo esto me trajo a conocer gente y a conocer una chica. Esta chica fue con la que estuve 7 años, fue mi pareja, me enamoré de ella. La verdad que estaba muy bien, estaba muy contento, eh, sentía que no me faltaba nada, ¿no? que ya estaba... En la ciudad indicada, donde iba a vivir, donde iba a tener mi familia, donde iba a proyectar. Pero bueno, las vueltas de la vida a veces nos sorprenden. Y un día, ella decidió seguir un camino aparte, ¿no? Un camino diferente. Y fue algo que nunca imaginé. Y bueno, y fue una explosión para mí, porque no sabía qué hacer en ese momento. La verdad que estuve muy mal. Y, y en ese momento me encontraba solo porque la familia de ella era mi familia y era dejar de verla a ella dejar de estar con ella era también no estar con su familia con sus padres y eso me, me dolía mucho no así que estuve unos meses muy mal muy mal y ahí donde fue ahí fue donde tomé la decisión de, de, de romper con barcelona se puede un, de, de de alguna forma, de salir de la ciudad necesitaba irme, necesitaba eh, romper los lazos para olvidar. Entonces ahí fue donde me animé y, y decidí con mucha fuerza dejarlo todo para ponerme a viajar. Tambores, mi, mi primer viaje me fui para... Bangkok, para Tailandia, el sudeste asiático hice. Eso hice, hice mi, mi primer año. Como fotógrafo eh, y apasionado de la aventura y de los viajes, de la, los retratos, eh, Bangkok era la ciudad ideal para llegar. Eh, venía viendo eh, muchas fotografías del sudeste asiático eh, a través de mi pantalla, sentado en casa y nunca imaginé que iba a estar allá, nunca imaginé que me iba a animar a hacer una locura, de ese grado. Eh, al final estuve un año y medio recorriendo el sudeste asiático. Con mi mochila de país en país. Eh, algo que nunca me hubiese imaginado. Y así fue que que comenzó todo, que comenzó todo allá en Bangkok. Eh, llegué con mucho miedo, pero poco a poco me fui poco a poco me fui mejorando, ¿no? Me, me, me fui acomodando, empecé a conocer gente, otros viajeros que viajaban, conocía gente que viajaba 3, 6 meses al comienzo, no, mi primera semana y decía, "Wow, así cuánto viajas?" y me decían, "3 meses" y yo miraba, "Wow, hace 3 meses estás viajando, qué increíble." Y conocí, me acuerdo una alemana con la que viajé un poco y viajaba hace 6 meses y fue como 6 oh, meses llevaba viajando era increíble como quería buscar esa fórmula quería buscar el secreto y le preguntaba y preguntaba a la gente y esto y aquello con mi inglés siempre mi inglés bastante malo pero hay que saber que la gente cuando viaja la gente está muy muy abierta deuda o empeñado el repuesto comprado uniforme de ciclismo en tu spa en el sudeste asiático también descubrí algo eh, que me llamó mucho la atención conocí gente que, que viajaba en bicicleta no cargaba con todo en la bici y eso y eso me eh, me sorprendía mucho la posibilidad de cargar con la comida con la casita cuesta como digo no con, con la con la tienda de dormir con toda la ropa todo lo necesario para viajar por meses hasta por años entonces ahí empecé a después de ese año ¿no? que fue el año como de, fue el comienzo como que me acomodé al viaje empecé a ver la posibilidad de hacerlo no de animarme a viajar como un ciclo viajero Ya en Malasia me fui para Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda calculo que estuve eh, unos 15 meses, algo más de un año. Ahí trabajé y viajé. Viajé por la isla norte y sur, la verdad que un, un país de lo más hermoso que he estado. Una naturaleza hermosa tienen. Tienen los parques hermosos. Y bueno, y disfruté mucho de viajar allá. Allá me compré un auto y estuve trabajando y viajando mucho y viviendo arriba del auto, ¿no? Cantar victoria fácil no será Tu respiración se va a entrecortar Tu cerebro sin oxígeno se quedará Las sorpresas de la vida, ¿no? Como digo que en estos años me ha pasado de todo En Nepal estuve en el 2015 y ahí, bueno, ahí sucedió ahí sido uno de los eventos que me marcó mucho también ya ya el viaje que en sí me me venía marcando pero bueno Ahí en 2015 hubo un terremoto, yo estaba en haciendo un trekking de la Napurnas, eran 14 días hermosos y bueno, a mí no me pasó nada, a mis compañeros tampoco, no nos pasó nada, pero bueno, fue un punto de, de reflexión, no eh, después volver a Katmandú y, y ver toda la ciudad destrozada y en el camino ver todo destrozado, eh, muchísimas miles de personas perdieron la vida, Y ahí y ahí empecé a a reflexionar más acerca de la vía y de, y de cuánto hay que aprovechar el instante el momento volví a barcelona y en barcelona fue donde decidí ya en el viaje ya acá ya acá en argentina después del terremoto ya le venía dando vuelta a esto viajar en bicicleta y fue como wow tengo que probar esto ahora que es el momento y volvió a barcelona y recorrí españa en bicicleta y de españa me fui para para terminar el viaje ese eh, en lisboa Portugal, ahí lo terminé en Lisboa, terminé enamorado de la forma de viaje, terminé enamorado de, de poder acampar de donde quisiera, de no ir de un punto A a un punto B, de, de ver otros puntos en el medio, de poder decir, mira estar con la bici y decir, bueno, quiero dormir acá y dormir ahí. Así que me propuse hacer esta locura que era... Pedalear, agarré la bicicleta, bueno, la traje hasta acá, la, la embalé toda y me fui hasta Ushuaia, el famoso fin del mundo y me propuse pedalear Ushuaia al norte del país y antes de empezarlo, ojo, antes de empezarlo, dije ¿y si hago algo más grande? así que me propuse pedalear de Ushuaia, Alaska <risa> Aquí fue eh, que hace cuatro años atrás empecé este viaje, calculo que son unos cuatro años, eh, en Ushuaia, me ha llevado a conocer Chile, Argentina, pero muy a fondo, la verdad que viajar en bicicleta me ha permitido eso, poder conocer muy a fondo, poder conocer la verdadera cultura de los países, Eh, poder hacer cada metro, cada metro recorrido eh, es metro vivido, es, eh, con, con experiencias, es conocer familias, hacer amigos, llenarse de amigos en el camino. Estuve en Bolivia, crucé eh, también luego para Perú, crucé para Ecuador y llegué a Colombia. Todo esto lo que hice, lo hice por sierra, me ha costado bastante porque eh, traté de no hacer costa, la verdad que disfruto mucho la sierra, la gente la sierra, hay gente muy humilde, eh, muy buena, que enseña mucho. Fueron cuatro años, un poco más de lo normal, eh, pero me dedico a viajar, eh, me dedico a ayudar muchas veces. en eh, Estoy más que todo en pueblitos, paso por pueblitos, y hay gente que me hospeda, familias que necesitan una mano, que necesitan poner cerámicos, que necesitan hacer algo en casa. Y yo, eh, la verdad que soy una persona que me considero bastante manitos como decimos acá, eh, me considero bastante hábil haciendo cosas, eh, puedo llegar a pintar, eh, puedo llegar a eh, ser algo de jardinería, ser algo de todo un poco. Y este es el tiempo que me tomo para conocer esas culturas también, porque de esta forma eh, me permite, esta forma de viaje, eh, de, de tomarte tu tiempo, te permite conocer muy a fondo la cultura de los países. Y creo que más disfruto, como digo, y ahí tengo la posibilidad de fotografiar, de hacer mis retratos que tanto me gustan. Colombia fue el último país que estuve. Eh, ya venía con la idea de cruzar a, a Centroamérica, pero estuve tan cerca, pero la pandemia no no nos dejó, no me dejó eh, me hizo cambiar los planes totalmente que nadie esperaba que sucediera algo así nadie eh, así que estuve tres meses en Colombia, un mes de pandemia calculo más o menos donde estuve un mes con una familia, una de las tantas familias que, que me acogió como un hijo eh, co colaboré con ellos en casa un montón también, estuvieron muy agradecidos yo también hasta el día de hoy tengo contacto con ellos siempre eh, así como con otras familias que eso es lo lindo que queda también es algo hermoso y bueno y ahí tomó la mi familia me ayudó y tomaron la decisión entre todos tengo la verdad tengo somos siete hermanos ocho hermanos con en total y, y entre todos hicieron un empujoncito y, y me ayudaron a, a traerme en un vuelo de repatriados desde Colombia a Argentina otra vez, acá en Mendoza, para sentirme más seguro, bueno, y estar en familia ellos estaban muy preocupados otra vez más yo <ríe> lo único que hago es preocuparlos eh, así que volví para acá y acá llevo más de un año no recordar, porque la sombra que dejaste sigue aquí y no he encontrado cómo hacer Estar acá no ha sido fácil para mí tampoco, tampoco para mi familia, que me han tenido que aguantar tanto tiempo, que no están acostumbrados a eso, pero eh, ha, eh, ha sido un año en eh, donde estar encerrado cueste, me costó bastante, no cuesta me costó bastante, eh, más yo que por ahí estaba eh, acostumbrado a vivir eh, en la naturaleza, en la a aire libre, a viajar, a moverme, estar de pronto quieto cuesta y, y hace cinco meses, calculo, no perdón, hace seis meses y de todas formas hace cinco meses, pues seis, empecé un viajecito por Mendoza como suelo decir, no hace falta irse muy lejos para vivir una aventura porque la gente me dice, uuuh, qué bueno, te vas para acá pero cómo no vas a vivir esas aventuras si estás en Colombia acá, no, no, no es así yo ahora estuve en Mendoza, acá a la vuelta de casa y, y me sentí tan libre y, y, y me sentí tan aventurero como cuando estaba en colombia así que eso no es excusa como para no hacer un viaje a veces nuestro a veces nuestro nuestro everest eh, está cerquita no no no cada uno es diferente y vive los momentos y las emociones a su manera ¿no? y es diferente a otros así que hay que animarse a salir y que, que que la próxima aventura puede estar a la vuelta de casa y seguramente está ahí Algo que me suelen preguntar mucho es que si me han pasado cosas malas durante el viaje. Eh, si me han robado, si me han pasado cosas malas. La verdad que no. Tal vez me haya pasado algo, siempre eh, siempre lo digo, pero no lo recuerdo. Siempre quedan los recuerdos lindos, lo, el, el contacto con la gente, eh, la, las imágenes grabadas de, de, de los lugares hermosos en los que he estado, que nunca que nunca imaginé que podía llegar a conocer. Eh... Pero son todas cosas buenas claramente me pasó eh, lo de nepal por eso es un punto totalmente diferente lo, el terremoto que, que lo conté que se los conté pero claramente eso pero cosas malas no tengo ningún recuerdo y eso creo que es un punto muy importante